Daniel, buenos días, un bueno, gusto. Igualmente, queremos bueno, dedicarle un ratito a, a conocer cómo ha sido este trabajo de investigación y qué se encontraron en cuanto a、eh, organizaciones de la sociedad civil, garantía desde los estados municipales y provinciales sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. Bueno, bueno, te cuento breve: a ver, el, es un relevamiento que hicimos hace dos años, hacia fines de 2019, con、sí. alguna actualización. Eh, después, posterior, sobre todo en algún municipio que nos quedaba pendiente, o si detectábamos alguna modificación específica, nosotros lo que hicimos fue、eh, justamente una, un, un, un relevamiento porque nos interesaba actualizar la información de lo que bueno, vos recién mencionabas, las nuevas normativas en el campo de las políticas de niñez. En la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad. Que la, la nueva normativa, a la vez de transformar digamos, la institucionalidad、eh, que ya venía muy cuestionada del patronato, del, del sistema tutelar, n o que era sobre todo un sistema muy selectivo y de, de estigmatización hacia los sectores populares, a ver si uno tiene que, que, que sintetizarlo brevemente: es, es el, los institutos de menores, los viejos orfanatos, ¿no? e s e tipo de políticas y ese modelo、eh, que primaba todavía en Argentina y que venía siendo bueno, muy, muy cuestionado por intervenciones que se judicializaban y eran、eh, problemas muchas veces de tipo socioeconómico. ¿no? Mm. Entonces、eh, estaba la potestad de los, de los jueces de, de intervenir y del de, de Estado hacerse cargo de la, de la tutela y de la crianza de, de, de niñas, niños y adolescentes. Bueno, esto, esto se modificó. La ley eh, eh, tuvo más implicancias, digamos, porque el cuestionamiento anhelaba o aspiraba a un formato donde、eh, la, la prioridad en este tipo de intervenciones es una prioridad desde la política social.、De、políticas sociales universales, en todo caso complementarias, no ser selectivos con, con, con la niñez y adolescencia,、eh, reconocerlos como sujetos de derechos implica promover la accesibilidad. A, a, a todos los derechos, digamos, promover básicamente es la igualdad digamos, de, de, de todas las personas y para eso hay que generar las condiciones, o sea, no es responsabilidad inclusiva de la s familia, s digamos,、eh, la, la incorporación y la inclusión social de las nuevas generaciones, n o es, es un rol que debe asumir prioritariamente desde el Estado.、Mm. Eh, y es, eso es lo que plantean esto. Ahora, En la provincia de Buenos Aires, este nuevo modelo tuvo la particularidad de generar una, podríamos decir, una descentralización. No solamente promovía una transformación del modelo, de ese modelo que mencioné recién,、uh -huh. eh, sino que a la vez le otorgaba nuevas competencias a los gobiernos locales. Que algunos tenían alguna iniciativa, a, a, algún equipo ya trabajando, pero en general tuvieron que armar nuevos equipos. ¿Sí? Y ahí es donde, bueno, nosotros ya sabíamos y es lo que corroboramos con este relevamiento.、Eh, por un lado, uno puede decir, bueno, avances en la construcción de estos, la conformación de los equipos, la construcción de esta institucionalidad, el, el incorporarse en, la agenda, en las agenda a en l agendas locales y después una amplia heterogeneidad, ¿no? Porque ahí, esta ley también tuvo la particularidad de, el,、eh, de no tener fondos. o Se s reasignó un fondo preexistente para programas sociales para la finalidad de niñez.、Eh, incluso la, es, esa finalidad de niñez es bastante amplia.、Eh, para, para, para dar un ejemplo, puede ser、no、sé, la construcción de una vereda. Digo, lo estoy llevando al extremo, pero、sí. uno puede decir, bueno, también caminan niñas i niños, n también es para niñez.、Claro. ¿Entiende? Eh, entonces i e e e n n d t es muy difícil ese seguimiento y además son recursos claramente escasos. con lo cual, lo Depende mucho de、eh, cuánto adiciona, digamos, cada gobierno local y qué prioridad le da en su agenda ¿no? a, estas, a estas áreas y a estas políticas. Porque h a y también un cambio de modelo, lo que aspiraba la ley, era no solo intervenciones puntuales, de vulneraciones, en términos, podríamos decir, más singulares, que son necesarias, imprescindibles,、uh -huh. ¿no? O t e n e s situaciones de. De violencias, de abusos, bueno, situaciones de, de vulneraciones, incluso en el ámbito doméstico familiar,、uh -huh. pero no, no cercenar ese recorte problemático, porque esas problemáticas, además, muchas veces están asociadas a otras circunstancias, no sé, por ejemplo, al hacinamiento、uh -huh. en, en el ámbito de la vivienda, digamos, ¿no?、Uh -huh. eh, entonces, no cercenar eso y promover una oferta más amplia. ¿no? ¿Cómo, cómo hace para terminar? Bah, tampoco bueno, uno tiene una receta, n o pero ¿cómo va a hacer para generar otras condiciones de vida? Bueno, hay que mejorar en un sentido más amplio, entonces se habla de políticas de promoción de derechos y de una oferta, uno podría decir, una oferta complementaria, variada, que sea pertinente para cada nivel local, complementaria a la, a la escolaridad, n o a, a la educación formal, que、uh -huh. es lo que uno dice, bueno, y a, y a los servicios de salud. e n t o n e s en torno a eso, ¿qué, qué construís?、Sí. Bueno, oferta cultural, recreativa, deportiva, y eso se hizo muy poco, digamos, s o ¿no? sí. Eso se hizo muy poco, y, y, y el entramado, que ahí, vos mencionabas algo, bueno, cuánto, no solo lo estatal, sino cuánto se construye también con las organizaciones,、sí. y ahí también tenés panoramas heterogéneos,、sí. digo, municipios donde, donde hay. Conformación de consejos locales, donde hay, donde hay mesas, donde hay espacios de, que se busca, por lo menos se busca esa articulación, que es una articulación que uno podría decir que se debe dar en diferentes niveles, ¿no? Diferentes niveles, me refiero a niveles más、eh, entre los propios actores estatales, referidos al, al, al diseño y a los, a los procesos,、eh, de, de, a las dinámicas, a los procedimientos、eh, entre las, las diferentes instituciones a nivel i n t e r n c i o n a l Y programático、uh -huh. y a nivel territorial. Uno encuentra muchas veces mucho más articulación a nivel territorial, porque bueno, los, quien, quien, los efectores que están en, en el territorio tienen en, en muchas veces casi, podríamos decir, la necesidad de esa articulación ¿no? ante, ante la escasez de recursos y entonces van conformando y consolidando estos espacios de articulación. Estamos, estamos hablando con Javier Moro, investigador docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de Generalizamiento, sobre las políticas de niñez y adolescencia en el Conurbano b o n a e r e n s e la investigación que han hecho, que han actualizado, de alguna manera nos contaba recién. Y repasaba recién, Javier, este cambio de, de alguna manera de paradigma, este cambio de legislación, de forma de entender y de mirar a la infancia desde el adulto centrismo, de, de que pasen a ser、eh, objetos incluso de disputa a la hora de una separación, ¿no? de la patria potestad o cuando quedan al desamparo, que sea un juez, el Estado, a partir del Poder Judicial, quien defina la vida de, de ese niño, definir si va a un instituto de menores o algún hogar. Porque digo, el, el juez determina que eso es lo mejor para ese niño, a una legislación que rompe con esa idea, que considera a partir de la convención a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, por ende, con la, la posibilidad de tomar decisiones propias acompañados por, por la sociedad civil y por el Estado. Pero entiendo por lo que nos vas contando que más allá de los cambios de nombre y de algunas intenciones de avanzar en ese sentido, La conformación de equipos,、eh, la falta de presupuesto. Si hoy tuviésemos que comparar la situación pre-ley pre 26061 y la situ situación actual de las infancias,、eh, podríamos decir que mucho no ha variado en la realidad de qué cobijo reciben por parte del Estado. Por un lado, eso, que, que, ¿qué opinión te merece esa situación? Si tuviésemos、sí. que comparar esa foto, Dale, una y la otra. Y por otro lado.、Eh, ¿Qué rol juegan las organizaciones en este relamiento que han hecho, las, justamente las organizaciones de la sociedad civil, en este abrigo, en este cuidado y en esta defensa de los derechos de las infancias? A ver, sí.、Eh, efectivamente, uno podría decir, bueno,、eh, son, son como de, de, de, de, de tus preguntas y el comentario, uno podría s i l v a n a r ahí tres, tres reflexiones.、Uh -huh. Por un lado. Que lo normativo no es inocuo y que eso va junto a ver. To, toda política pública es también una construcción de sentido.、Uh -huh. ¿no? No, no, es, no es inocuo el instalar un, un deber ser,、eh, por lo menos en términos aspiracionales, y, y eso uno lo, lo, lo ve, digamos, lo ve incluso en la conformación en los equipos profesionales, en la formación, en la orientación que intentan imprimirle.、Uh -huh. Con más menos recursos,、eh, y eso es un, un, algo a destacar.、Mm. Eh, lo, lo otro sí es, bueno, efectivamente, a ver, que, ¿a qué aspiraba esto? ¿Qué era el cambio de modelo. El cambio de modelo era que ya no intervengan los actores judiciales y que intervengan actores、eh, del ámbito administrativo, del, del ejecutivo provincial y, y del ejecutivo local. Y, no, no solo eso, digamos, porque no era. Solo el, el sentido b u e n o que no sea una judicialización era bueno, que en lugar de eso tenía que haber como una, una batería de intervenciones desde la política social.、Uh -huh. ¿eh? Eh, ¿Qué quiere decir intervenciones además desde la política social? ¿A qué se aspiraba? ¿Y qué era lo que se.?、Eh, a ver, para, para i r Incluso en esas situaciones de vulneraciones de derechos que implican intervenciones personalizadas, el cuestionamiento era no entrar. Podríamos decir con la parte, con la pata más coercitiva y punitiva del Estado. ¿no? n o La modalidad de trabajo con las niñeces, con las adolescencias, es una, una modalidad en la cual uno debe construir un vínculo y ¿sí? uh -huh. debe construir la social. Bueno, esa, esa conceptualización, incluso ahora, en, en buena hora, amplia que se hace en términos de cuidado, ¿no? Un cuidado que, que fue reconceptualizado, que, que en aquella época incluso estaba muy acotado a lo asistencial, ¿no? uh -huh. y ahora creo que hay una definición bien amplia、uh -huh. eh, eh, de una ética del cuidado,、eh, que implica el acompañamiento, ¿sí? eh, que implica el respeto y, y, y el escuchar al otro, etcétera, etcétera. Bueno, esto, esto、eh, creo que en, en buena medida también. Hay algo ahí para, para mirar y para decir, bueno, ¿cuánto de esto se logró y cuánto, cuánto no?、Eh, y ahí es,、eh, uno no, no, no es blanco-negro, es, es como eso, tiene matices,、uh -huh. ¿no? Y uno puede ver, bueno, en, en algunas instancias, en algunas problemáticas, en algunos equipos, en algunos municipios, donde esto、eh, se lleva adelante de, de mejor manera y en otros, bueno, Que todavía esto está a p a r e c e c o m o como muy muy pendiente, y lo otro asociado a esto es, es esto de construir una y oferta programática, digo o una programática, un diferentes、eh, programas, proyectos, alternativas que sean pertinentes y relevantes para las diferentes edades. Digo, uno podría poner foco en prioridades, es decir, bueno, primera infancia, a ver cuál es la agenda de primera infancia en. e n t a l municipio y qué se ha hecho、eh, uh -huh. para la adolescencia, qué se ha hecho para acompañar a los adolescentes, en, incluso combinando con, digo, con, lo, con lo formal, ¿no? con,、uh -huh. con bueno, que termina el secundario, la inserción laboral, la, la construcción de autonomía juvenil, podríamos、uh -huh. decir, etc.、Uh -huh. eh, entonces, no quedarse solo en la atención, una, porque es, es muy difícil paliarlo. Eh, una vez que las la situaciones ya son sumamente críticas en vulneraciones de derechos, s c o m o uno comienza a transformar esto? Es muy difícil de llegar desde la atención de casos. Yo creo que no, puede, que、uh -huh. no es desde ahí,、uh -huh. no es desde la atención del caso a caso que uno construye、eh, un, un, una política social masiva y, y cambia condiciones de vida en, en la población. ¿no? Uh -huh. no, no, también hay que tener. La atención del caso a caso, por, por estas vulneraciones puntuales, porque american intervenciones, lo que podemos decir, un, un trabajo más artesanal de los equipos. Esto, esto es necesario,、uh -huh. pero junto con eso necesitas también, a la par, podríamos decir,、eh, es, esto otro, n o una agenda más amplia. n o Si vos no, no construís, bueno, es una política para la primera infancia. Que además te puede empezar a resolver este tipo de situaciones. n o Uno podría decir:、eh, hacerse cargo desde la oferta de espacios de cuidados ¿no? estatales, conveniados con ONGs, ¿no? con, con, con redes que existen,、uh -huh. desde las organizaciones territoriales. Bueno, puede aliviar bastante a, a, a muchas familias n o y resolver situaciones que a veces abruman a la. Responsabilidad、eh, familiar única en, en la crianza de los hijos, ¿no? Digo, para, para dar un ejemplo, ¿no? Y de cuestiones que, que traccionan y que resuelven, que además hay, incluso puede jugar también, resuelven también desigualdades de género, como bien sabemos, ¿no? En materia de cuidado y sobre todo con, con primera infancia.、Eh, entonces, me parece que eso sí falta, ¿no? Eso falta Faltó, digamos, fal digo, no, eso lo puede encontrar lo mismo en algunos municipios que han tenido capacidad de construir una agenda más amplia, pero muy,、eh, digamos, muy a cargo del nivel local, ¿no? muy a cargo del nivel local y poca impronta, poca capacidad de, de conducción, de coordinación y de rectoría de los actores provinciales.、Okay. Eso en, en este Hacer una síntesis、uh -huh. eh, con algunos datos, lo que ahí nosotros digamos, ponemos algunos guiños para, para este análisis、uh -huh. con, con algunos datos de lo que, de lo que encontramos, ¿sí? de lo que miramos. Digo, Además, son, un, a ver, uno podría mirar ahí también la cierta dispersión o fragmentación en, en, la, en la política social, ¿no?、Uh -huh. Como hay políticas, p u e estamos hablando de políticas de. De, de, de niñez, de la creación de estas, de estas áreas. De, actualmente se llama es el s e organismo provincial de niñez y adolescencia, y hay políticas que se manejan directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social y que impactan fuertemente en el territorio, ¿no? sí. incluso con estos sectores que yo mencioné recién: Primera Infancia y Adolescencia, por、sí. ejemplo, el programa Envión y las, las, las UDIS, que es, que es un, un programa de, de financiamiento para organizaciones,、uh -huh. ¿no? Sobre todo de primera infancia, y no se manejan desde el organismo d e n i ñ i o de adolescencia. Entonces, también hay una, como una fragmentación que, que yo creo que ha restado capacidad al propio actor provincial, digamos, para,、eh, para esto que estoy mencionando de cierta debilidad en, en instalarse como el, el actor que conduce un proceso que es un proceso a la vez, como decía hace un ratito, de transformación de un modelo ¿no? y a la vez De, de descentralización, de generar en los niveles locales estas, estas nuevas áreas y construir una agenda、uh -huh. en, en la agenda local. Bien.、Uh -huh. Recomendamos pasarse por el observatorio con urbano.ungs.edu.ar, donde está publicado justamente en el boletín de junio este informe de políticas de niñez y adolescencia. Javier, te agradecemos enormemente estos minutos y quedamos a disposición súper interesante para seguir dialogando en otra oportunidad sobre estos datos que han ido recogiendo y cómo esto se traduce o no. Muchas veces se e n la garantía de derechos para las infancias en nuestra región. Bueno, les agradezco a ustedes, s ¿eh? Muchas gracias, Daniel. Un abrazo hasta, enorme. Hasta. Hasta la próxima. Un abrazo.